Buenas. Carla Herrero envía esta carta sobre el personaje que no parece persona, Emilio Rodríguez Menéndez. Esta jovencita o chica o señorita o señora, yo qué sé, qué sé yo. Se pregunta por ciertos aspectos de la relación Menéndez-Televisión. Dice así: dos puntos. Supongo que estamos de acuerdo con que hay poca gente tan repulsiva como Emilio Rodríguez Menéndez. Se le acusa, lógicamente, de hacer una serie de duras declaraciones sobre distintos personajes y distintas personajas que, ante todo, lo temen. Pero, y sin que penséis que esto sirve como defensa, por favor, no deberíamos plantearnos cuáles son las preguntas de los reporteros, como por ejemplo, Lidia se ha sentido totalmente perseguida por lo de Albano. ¿Por q u e se le da notoriedad a este tío cuando se sabe perfectamente que miente y que lo único que pretende es salir en televisión? ¿Es lícito entrevistar a un personaje perseguido por la justicia? Y hablo de él concretamente, y ya sé que aquí habría mucho que decir. ¿No se trata quizá de la audiencia a cualquier coste? ¿Quién o quiénes le da o le dan cabida en este mundo? No Es vuestra culpa sacarlo a la palestra y contestar a sus acusaciones un tanto indirizadas, y la nuestra, al menos la mía, verlo. Carla Herrero. Un besazo para Vicente del País.